Cómo les va? Estoy en la legislatura provincial. Uh -huh. eh, por ahora no hay demasiada actividad, toda la actividad está centrada en la tarde, no solamente en la legislatura, sino también en la municipalidad, Agar, arrancan las sesiones, hoy decíamos como que arranca el año este a pleno, a uh -huh. plena actividad eh, en todo sentido, escuelas, hoy hablamos del transporte público, a la tarde se van a poner este se funcionan todas las toda la actividad legislativas, así que vamos a hablar unos minutos con Francisco Torroba, el diputado de la UCR, sí, sí. también candidato a intendente por Juntos por el Cambio, pero te, nos queríamos entrar en, en este primer ratito una situación que ocurrió ayer, ayer se inauguró el finalmente el hospital eh, René Favaloro y el propio gobernador en su discurso este destacó la presencia el gobernador dijo la presencia de la institucionalidad eh, provincial, sin nombrar a la oposición, pero claramente quiso decir que estaba el oficialismo y la oposición en un momento histórico para La Pampa y nos pareció interesante porque uno de los que estuvo ahí en ese lugar fue justamente Francisco Torrova. Eh, buen día, Francisco, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo lo va usted? Bueno, ¿estuviste ahí? este ¿Qué te pareció y, sobre todo, este qué sensaciones te quedaron? Bueno, eh, nosotros... Ya con el ministro habíamos recorrido con anterioridad la obra 25.000 m cuadrados, una obra de, de, de magnitud que que ha llevado mucho más tiempo de lo previsto, que bueno, que también ahora necesita equipamiento y necesita recursos humanos para que funcione, porque digamos, recursos humanos, el recurso humano sigue siendo la base, la base de este todas las actividades, ¿no? Eh bueno digo nosotros eh acompañamos, podemos tener disidencia como en toda democracia lo hemos planteado en el recinto, lo hemos planteado el momento del plan de los este cuando se discuten los presupuestos provinciales, pero bueno entendemos que es importante digamos después hay que ver cómo eh digamos cómo cómo comienza porque es una una un hospital de envergadura que tampoco va a ser fácil su su su mantenimiento del de, de punto de vista económico y que ver cómo se puede convertir eh, en un atractivo eh regional me parece que esto es muy importante con lo cual a santa Rosa también le daría le daría eh si se quiere un sesgo en en en una actividad de servicio que es la salud este eh, y y puede servir para digamos para, para un desarrollo en en esa área no entonces creo que es importante para la provincia y, y, y bueno este nosotros como oposición este a, acompañamos no no no llevamos creo que era una obligación y lo destacaba del gobernador y hasta la ministra de de de, de nación esta cuestión del recurso humano la Eh, lo que más destacaron fue el sistema de salud y sobre todo las personas que trabajan en el sistema de salud, que son, nos parece lo, lo más importante, más allá de que se inauguró una, un edificio. Ahí adentro van a ir, ir personas a recibir un servicio. Sí, eh, digo eh, es un edificio de magnitud, es una inauguración parcial porque no está todo terminado y hoy la paratología escada y está, está llegando y además es importada con los problemas de dólares que tenemos pero creo que bueno es importante es importante para para la provincia de la pampa eh, y bueno ahora hay que esperar que poco a poco se vaya llenando llamélo así y, y que que se haga de la mejor manera posible el, el traspaso del molas al, al rené favaloro ayer yo le planteaba al, al ministro la necesidad de eh, algunos este algunas eh, áreas de salud pública que hoy eh, forman parte de del MOLAS, eh el mantenimiento, ¿no? Yo creo que la provincia de La Pampa... Esto se lo plantee también al gobernador Jorge cuando yo era intendente y él era gobernador. Tenemos infraestructura escolar, tenemos más de 100 centros de salud, infraestructura sanitaria, tenemos rutas, tenemos y que eh, deberíamos tener un porcentaje del presupuesto destinado eh, al mantenimiento. Porque es muy importante obras nuevas, pero también es muy importante que lo, que el transcurso del tiempo genera envejecimiento eh, se pueda mantener. ¿no? Entonces, hoy la provincia de La Pampa bueno, ha tenido un crecimiento que necesita no solamente obras nuevas, sino hay eh, dedicarle al, eh, al mantenimiento. Creo que es muy importante y el molas Eh, creo que bueno puede servir lo que no hay que hacer es que que una situación de deterioro llegue a que pueda eh, decir bueno lo abandonamos qué esperas del discurso de hoy de Siloto bueno digo va a tener algún sesjo de campaña me imagino este es un año electoral y, y, y bueno los años electorales pasa siempre lo mismo no este, hemos hecho todo bien y no hemos hecho nada mal y no hay autocrítica. Y, y bueno, creo que va a tener ese sesgo, no pero la realidad la realidad es que estamos atravesando una situación socioeconómica muy difícil, muy difícil. eh creo que esta situación socioeconómica que digo puede tener en el futuro eh consecuencias graves, porque puede escalar y aumentar la velocidad del deterioro este es un país que ha defolteado nueve veces su deuda externa que se han confiscado los ahorros cinco veces, o sea que nadie confía que no se cumplen los contratos, que no tenemos monedas, que aparecen estas, estas ideas locas de dolarizarla de utilizar el dólar como moneda, lo cual digo es reconocer que tenemos la incapacidad para tener nuestra moneda propia, cuando tuvimos una moneda en su momento fortísimo, teníamos la segunda tercera red ferroviaria del mundo, teníamos uno de los mejores el tema educativo del mundo es como renunciar y, y, y bajar los brazos. Pero que la Argentina... Y esta situación de crisis, desde mi punto de vista, hace que la gente, por primera vez, después de 40 años de democracia, empiece a dudar de la democracia. ¿Por qué? Porque hoy, con la democracia, no todos comen, no todos se educan y no todos se curan. Entonces, esto es grave. Creo que esta situación nos tendría que llevar a... ...a todas las fuerzas políticas decir... ...tenemos que tener diferencias... ...pero tenemos que tener un piso de coincidencia... ...porque es lógico que en una democracia... ...no podemos pensar todo lo mismo... ...pero no es lógico que en una democracia... ...pensemos en todo de forma diferente... ¿no? ...creo que el mensaje del gobernador... ...debería apuntar a, a esto... ...es decir... Eh, ...ninguna fuerza política... ...voy que sacar a Argentina de esta situación... Entremos a explorar los consensos mínimos que nos permita tener un mejor sistema jubilatorio no tener inflación bajar la pobreza pobreza la inversión te escucho y digo que un radical diga que la gente duda de la democracia me hace un poco de ruido este el vos estás convencido de eso crees que la dirigencia política también piensa así no yo no digo que la dirigencia política piense así uh -huh. yo lo que digo que la duda que, que plantea la democracia ...en la solución de los problemas, es decir, este, que, digamos, está claro que después de 40 años de democracia... ...la democracia tiene una deuda socioeconómica con la sociedad que no ha podido resolver... ...le abre la puerta a que en la duda del sistema surjan los antisistemas. Y el antisistema lo hemos visto en los países de la Unión Europea, lo hemos visto en la región creo que eso es grave. Ahora, si no aprendimos si no aprendemos de lo que pasa en el mundo, si no aprendimos de 40 años de democracia, que la perpetua confrontación no nos salga del estancamiento, bueno, ve, ve, ve, veamos otros caminos. Y los otros caminos, ¿qué significa? Decirme, en esto, en esto no estoy de acuerdo, pero en esto sí estoy de acuerdo, y por lo menos sacamos de la agenda de la discusión un problema. Otros países lo han hecho, dijeron, nosotros podemos discutir todo, menos lo pusimos de acuerdo en un sistema educativo. Entonces, final ya se puso de acuerdo sobre el sistema educativo. Discuite todo, pero menos el sistema educativo. Entonces, a, a, desde mi punto de vista, si nosotros empezáramos de lo más fácil a lo más difícil, podemos ir creando un, un, un clima de, de, de, de, de concordia para tratar los, los temas, bueno, va a ser más fácil. Porque, yo entiendo es difícil ponerse a pensar eh, cómo conciliar ideas con gente que piensa diferente. Ahora está claro que si no podemos conciliar nada, el problema lo tenemos nosotros. O sea, toda democracia funciona con este con disenso, pero toda democracia funciona con consenso. En una democracia hay una coexistencia y una convivencia organizada. Esto es lo que me preocupa. Eh, en el estudio está Cintia Alcaraz. Este programa no es épico, pero se puede llegar a picar, porque eh, el pueblo McAllister ya salió a decir que andás diciendo lo tengo que decir así, pelotudeces respecto a los fiscales de, del pro. Eh, Cintia, él te está escuchando de torroba pero me parece que da para que él pueda responder esta esta consulta Francisco cómo te va muy buenos días qué tal buenos días Bueno ahí Mauro te adelantaba yo después tengo alguna otra preguntita también pero eh, cómo recibiste eh, textualmente mccarister dijo que eh, torroba es una máquina de decir pelotudeces a propósito de este alguna declaración tuya que da Bueno si ellos pagan a los fiscales en las elecciones hay que tener cuidado con eso porque no no controlan bien Bueno, es una opinión de McAllister. Yo eh, en el año 2011 tuve eh, una mala experiencia, eh, tuve urnas que no saqué ningún voto, uh -huh. eh, había delegado en otras fuerzas políticas eh, la fiscalización, entonces tuve una reunión en el comité, dije nosotros vamos a fiscalizar en todas las escuelas, porque eh, podemos compartir la, la fiscalización pero no delegar la fiscalización a partir de esa mala experiencia sí. esa experiencia eh, hubo una funcionaria judicial que actualmente es funciona en el sistema federal que eh, que fue y se presentó y dijo en esta urna no aparece ningún voto para torroba, pero yo lo voté a torroba y posteriormente esa funcionaria de judicial manifestó, si robo hubiese logrado que se eh, abrieran las urnas posiblemente el resultado electoral hubiese sido uh -huh. diferente ¿Laura Armanio, entonces, ¿la, la, la funcionaria? No, no, no, ah, no y ahora sirve Ah, y ahora Silvestre eh, Entonces, eh, a partir de esa experiencia yo he dicho bueno, la fiscalización tiene que ser hecha por gente que tenga experiencia que tenga formación y además que lleve la camiseta del equipo no estoy de uh -huh. acuerdo yo con esto de que salgo a contratar fiscales. ¿no? Y, Entonces, y, bueno, y vos es, asegurás eh, que el PRO contrata a los fiscales, no no es militancia. No, debe tener de todo, debe, puede tener de todo, pero a nosotros nos ha pasado que en, en en las escuelas encontramos chicos contratados que dicen, mira ahora yo no sé nada, uh. este, o que llego así. Y, y bueno, uh -huh. no quiero dar más detalle porque uh -huh. no quiero profundizar... Este, este conflicto pero pero o sea eh, nos interesa que la este la fiscalización se dé con gente que tenga la camisete que no aparezca por primera vez en el partido sino que tenga una militancia eh, y bueno nosotros valoramos los recursos humanos creo que son muy importantes y a veces los recursos humanos superan los recursos económicos, ¿no? Entonces esa es mi opinión. No, no quiero no quiero entrar a discutirse una, una opinión del Colo, que bueno, Rojo utiliza un, un, un lenguaje de vestuario, pero lo que yo yo lo que sí tengo en claro es que la fiscalización tiene que ser hecha por voluntario Más, digo, a ver, eh, si hay un partido que es ejemplo en el mundo del trabajo de los voluntarios, son los demócratas en Estados Unidos hay una elección presidencial en Estados Unidos y movilizan 2000 voluntarios que no cobran absolutamente, perdón, 2 millones de voluntarios que no cobran absolutamente ningún mango. Entonces, bueno, digo, eh, es una democracia que tiene unos cuantos años, es un partido que que genera alternancia, por ahí gana, por ahí pierde, pero pero bueno, digo, yo adhiero a que eh, la fiscalización sea hecha por gente formada que la fiscalización era eh, hecha con gente que, en lo posible, es experimentada, y además que eh, lo haga por, por por una voluntad y no porque eh, tiene un ingreso económico. Sí. quedó ¿Quedaron dolidos en el PRO? ¿Qué consideración tenés después de las elecciones? Digo, por esta manifestación pública de de, de, de Colado Macalister, que no es cualquier persona dentro del PRO. Bueno, digo, no sé si quedaron dolidos no quedaron dolidos, es algo que tendrá que contestar ellos. Yo lo que quiero decir, en democracia se gana y se pierde. Entonces, yo, yo he ganado y he perdido infinidad de veces. Eh, de hecho, mi vida no tiene una continuidad en la política, por ahí he estado en funciones, por ahí me he vuelto a trabajar el campo, este, digo, pero yo no creo porque yo, después de las elecciones he tenido contacto con con este Laura Trapaglia, he tenido contacto con eh Maqueira que nos fue a saludar el comité con Martín Arduain que nos fue a saludar al comité y que después he tenido dos o tres reuniones este para poder ver cómo encaramos la campaña en Santa Rosa he estado con Enrique Juan también que es el presidente del partido. O sea, yo no he notado digo, no he notado molestias, ¿no? Este, con bueno, con ellos convivo este habitualmente acá en la cámara desde, desde hoy a las cuatro de la tarde vamos a, a, a compartir el, el, el recinto no así que yo no no no no creo y yo le resto le resto importancia lo que sí lo que sí digo bueno el criterio nuestro no, lo vamos a tener en cuenta porque queremos gente que tenga la camiseta de la coalición y no que circunstancialmente porque cobra este algún dinero eh se sume a la fiscalización. En, en ese sentido lo dije, lo dije en una reunión partidaria. Bueno, hoy con todos estos medios que se difunden, posiblemente uno tenga que tener un poco más de de reserva y a lo mejor, y esto que quiero decir, a lo mejor hay que ser menos sinceros porque la verdad lo que yo estoy planteando no, es que en la política estamos pidiendo que sean más sinceros, Francisco. <risa> bueno, no, no menos bueno, sincero. sincero. <risa> bueno, este, o sea que este nada no, no, no hay que ver fantasma en todo esto. Bien, una última si les parece. Ayer se votó la ley este de moratoria previsional. Martín Berongaray y Marcela Coli votaron en contra. ¿Estás de acuerdo con bueno, con esa con esa votación? Mire, la verdad que lo que se vota son parches y le quitan sustentabilidad al sistema jubilatorio. Yo hubiese querido que toda la fuerza política resuelva. ¿no? Hoy tenemos más jubilados Producto de la moratoria que cuidado producto de un ap aporte. Si usted piensa, dice, bueno, usted resuelve un problema social de inequidad que a lo mejor desde mi punto de vista se podría resolver de otra manera sin alterar el sistema jubilatorio de reparto. Y por otro lado sienta un precedente muy grave, que decir, bueno, si tenemos una moratoria cada cuatro años, tenemos un blanqueo cada cuatro años, tenemos ¿para qué vamos a pasar la formalidad? si vamos a tener este la misma retribución que si si estamos en blanco entonces yo adhiero a la necesidad que hay que resolver el problema de la gente que no ha tenido aportes habrá que revisar por qué no ha tenido aportes porque o sea hay un Estado que tiene que controlar hay empresarios que tienen responsabilidad hay que ver si si el sistema es el correcto hay que buscar otro tipo de de, de, de sistema a ver Por ejemplo, eh, en una época, eh, a los peones los rurales no había una contribución patronal. Ahora, ¿qué había? Un débito de un porcentaje de todas las ventas y todas las compras que hacían los productos agropecuarios. Eso iba a la caja, después se modificó. Entonces, lo que lo que digo es que lo que hace falta es plantear y, y revisar el sistema jubilatorio en su totalidad. Hoy no se sostiene en el tiempo. Bueno, ¿cuál es? Entonces, bueno, se votó otro parche, vamos a incorporar 800.000 personas, eh, ¿y, y ¿cómo, se, cómo se resuelve este tema? Bajando de los haberes jubilatorios. Este este, este el, el problema. Entonces yo creo que es un parche que resuelve una cuestión social, no la resuelve con equidad, y además que estimula la informalidad. no Entonces creo que la, lo que hace falta es decir, bueno, ¿cuál es el sistema que queremos? Porque digamos si encontráramos petróleo en eh, offshore en la costa podríamos tener un sistema como tienen Noruega que tiene cada jubilado tiene 1.200.000 dólares digamos a su disposición en una palabra este bueno creo que es, esto es parche en parche motivado sobre todo por una cuestión eh, electoral a lo mejor se hubiera dicho bueno de acá para adelante arrancamos con otro sistema que que no deteriore el, la sustentabilidad del sistema actual y, y vemos cómo lo financiamos. no Entonces creo que tenemos un problema y el problema que hay que abordar es eh, cómo resolvemos el tema jubilatorio, no porque además un tema que llegó para quedarse. La gente va a vivir cada vez más, Usted, dentro de unos años a estar hablando de, de gente que vive 100 años y se va a jubilar a los 60. Bueno, tiene que vivir 40 años sin trabajar y digo, y eso significa es eh, cómo vamos a mantener a esa persona durante 40 años digo, no tengo el, la bola de cristal. Y lo bueno sería que dijéramos, bueno, tenemos un problema, sentémonos a ver cuáles son este las formas de, de resolverlo. Justamente con los aportes que hizo estando bueno, activos. Bueno, pero los aportes que se han hecho es para una expectativa de vida que nunca se operaba los 73 años, 75 años. Si usted no va a meter 25 años más, hay que ver si con esos aportes le alcanza. Y además hay otro problema. Mire, eh antes del 2006 2000 cuando sale la primera moratoria eh, había dos aportantes como a 6 por cada jubilado hoy estamos en 1,5 por cada juzgado, y dentro de unos años vamos a estar en 1 a 1, con lo cual usted, el que trabaja no puede mantener un jubilado con los aportes entonces lo que hace falta es decir, bueno de dónde sacamos el resto si los que no aportan Tienen el mismo fondo que los que aportaron y también esto es importa importante cómo estimula el sistema jubilatorio para que la gente pretenda la formalidad y no la informalidad si usted tiene el cuarenta de informalidad indudablemente que que tiene que tiene un problema no entonces bueno es uno usted tiene que revisar la legislación laboral al la, la, la, la de previsión social. Bueno, el tema es, es, es complejo y yo creo que se resuelve a las apuradas y, y además se profundizan los problemas porque hoy usted tiene 6 millones de jubilados de los cuales 2 millones y medio aportaron y 3 millones y medio no aportaron entonces genera digo, ¿qué es lo que genera? jubilaciones a la baja eh, Cintia, no sé si quedó algo si Ay, no le, agradecemos no, hay, eh, le agradecemos a Francisco bueno los Espero minutos. que me inviten a picar. Sí, te vamos a invitar, Francisco, no, no, no, bueno. lo situ... <risa> no insistas tanto que ya, ya estás en la agenda. <risa> bueno, muchas gracias, me quedo dale, tranquila. Dale, bueno. dale. Bueno, Mauro, ¿estás ahí? Sí, estoy bien, acá. Bien, bien. Bueno, no, yo estaba buscando acá el sistema de pensiones y jubilaciones de Noruega. Porque eh, bueno. es el lugar que, de... digamos, de preferencia... Sí, de, de sí, hacerle la traducción y después lo, lo, lo, lo, lo, lo explicamos. No, no, te, tengo, tiene derecho a una pensión básica, tienen sí. derecho a una pensión básica en Noruega, las personas que completan un periodo de afiliación de 3 años Ajá. entre los 16 años y los 66 años. ¿eh? Esta pensión se concede independientemente del importe de los ingresos anteriores o de las cotizaciones. Ah, bueno, es hay buen un, dato. Hay sí. un acceso muy importante a las jubilaciones. Bien, hay, en hay que copiar el, el, el, el sistema noruego. Ajá. Tiene un sistema, así público, privado y de las empresas que, se que, digamos, eh, que coexisten. Claro, bueno, que conseguir más petróleo, por ejemplo. <risa> en la plata, Pero no la offshore, por viajar, favor, offshore no. Bueno, eh, Mauro, gracias. Nos encontramos cuando quieran. Abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Francisco torroba Torrova, ¿eh? que de todo de todo de todo lo que sí. dijo este creo que